que te servirán también para comprobar si eres adicto o no al terminal, porque te lo bloquea, te impide una operación normal del terminal, te bloquea aplicaciones, etcétera Hay otras que plantas una... lo han hecho los fabricantes para que se rompan móviles, para sí. que lo tires, ¿no? Cuando lo has bloqueado, lo bloquea. claro. has Hay unas también curiosas que plantas una semilla y va creciendo, si no lo tocas, ¿eh? si no lo tocas en 30, 40 minutos, no lo tocas, crece el arbolito. Como toques el terminal, a tomar por saco el árbol, <risa>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 Ajá. teléfonos pues de 300 eh, 300 euros son tenía uno alcatel incluso va barato Samsung, hace mucho muchas compañías han presentado buenos teléfonos de gama media y sobre todo martín la pasta que tienen los chinos o sea huawei no va a petar oye ¿qué me sí. dices que me dices del casco de realidad virtual que también lo pudiste probar lo probé sí sí eh, sobre todo lo que más me gustó fue el de Samsung el VR pues es muy curioso es una sensación que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 más avanzado todavía que el de el iPhone, porque va con ultrasonido, sí. entonces puede tener el dedo con crema o con agua, lo que la verdad es que eh, los nuevos de, parámetros geométricos de desbloqueo de móviles creo que van a van a entrar rápido y que la gente se olvida de las otras señas. A los guarillos que no se lavan las manos, ¿eh? ese detector claro, de huellas claro. ultrasonico. <ríe> Yo eh, lo pienso para la, la, la gente que se echa sobre todo crema, la mano, es eh, el crema hidratante pues ya sabes, por gente como yo que tiene unas manos muy bonitas sí, y esas sí. hay, que y hay que cuidarlas cuidas, <risa> Entonces, te, cuidas, te, cuidas. te cuidas eh, ya no solo las manos el aspecto, vas cambiando de camisa aunque tu madre no no detecte el cambio de camisa <risa> Eso fue el día que me dijo, oye padre, llevas la sí, misma sí. ropa digo, mamá, ayer eran pájaros y son flores Te dije, múdate, múdate, oye, pájaros, Pero, flores que he visto Martín, te, cuento, o sea, te, te cuento una cosa, la, el así de flores sí. me lo compré en la sección de mujeres y no me di cuenta y al día siguiente me una foto de mis amigos, mira, esto no he tirado con tu jaseo cachis en la <risa> marca que compro del día, pero bueno, me mola <risa> no lo devolviste, ¿no? no, no, no ah, yo lo sigo llevando o sea, ya sabes que yo soy un orquera sí, señor sí, señor oye, ¿hay más eh, frikis que trajeados por los pasillos de la feria? ¿qué, qué hay? ¿Cómo, no, es real, realmente no es parecido a una feria de videojuegos en ese sentido hay mucho trajeado pero también eh, allí no sabes quién puede ser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 A la ciudad de Pascuatás, verdad es que, que sí que no estuviera. Ha, en el sufrido, ha sufrido, ha sufrido en el Mobile World Congress, creo que no vas a volver a repetir. El año que viene me vas a hacer a mí pasar por, esa, por ese trago. ¿eh? Ya, ya miré yo qué esperaba, esperaba encontrarte allí, pero no te vi No, los es que cruzaron ¿no? nuestros caminos <risa> me, no me llegó el soborno para, sí, para es que muy iba, muy Barcelona. Barcelona es una ciudad realmente bonita bueno es tenéis, una muy bonita. tenéis toda la información en Portal TIC y algunas es... cosillas más que iremos sacando la semana que viene que nos hemos guardado, por ejemplo eh, un, un tema muy interesante que a mí me parece muy interesante que yo no lo tenía en cuenta, macho, el tema de los antivirus para móviles, eh, uh -huh. hice una entrevista a un tipo de, de Gerata, que es una, pues es una compañía de antivirus, y, y, y, y vivo acojonadora ahora, o sea, me, me, me he puesto un antivirus en el móvil y la cantidad de cosas que te pueden Hacer, sí. te pueden destrozar la vida vale. sí, sí, sí. bueno, bueno, pues te leeremos te leeremos, estamos Eso. esperando hábitos ese, ese artículo, también estamos esperando hábitos las actuaciones, que tienes un calendario sí, eh, sí, este mes estoy pues a ver, así te digo memoria, el día 20 y 21 actúo en Santander el 22 en Pamplona, el 25 en Barcelona, que grabó monó, un monólogo nuevo, uh, Comedia uh -huh. Central en todos los lados La gente se va a arroba álvaro se velasco Muchas gracias. Cronomata. Un éxito. <ríe> Un abrazo. Hasta luego. Chao.